Putin amenaza a Europa con reducir el gas si Ucrania desvía los suministros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado este jueves en Belgrado con reducir el suministro de gas natural a Europa en caso de que Ucrania desvíe el flujo para su consumo interno desde los gasoductos de tránsito por su territorio. Si, vamos, si vemos que los socios ucranianos empiezan a tomar de forma no autorizada nuestro gas del conducto de exportación, entonces, como en 2008, reduciremos el volumen de la exportación en concordancia con el gas robado, ha afirmado Putin durante una intervención pública en la capital serbia. Al mismo tiempo, el dirigente ruso ha asegurado que no se producirá una, cris, una crisis de, en la cooperación energética con la Unión Europea. Por culpa de Rusia. Corte de suministro, un corte de suministro a Kiev podría interrumpir también los envíos a la Unión Europea, que obtiene la mitad de sus importaciones de gas de Rusia a través de Ucrania. Rusia siempre ha sido un socio de confianza, indicó Putin, y ha señalado que su país tiene suficientes recursos para las necesidades de los consumidores en Europa. Putin ha destacado. Que está en constante contacto con los socios europeos al respecto y que espera que no se produzca esa situación, al tiempo que ha avanzado, que ya la noche de este jueves y este viernes en Milán tratará también este asunto en el foro a s i a Europa. Rusia cortó el flujo de gas hacia Ucrania el pasado 16 de junio tras una disputa con Kiev sobre una deuda acumulada por los suministros de este combustible. Que, según cálculos de Moscú, a primero de junio ascendía a unos 4.400 millones de dólares.